Damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro. Buen día, Belinda, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día. Buen día a toda tu audiencia. Y vos que te escucho muy lejos, pero... A ver, vamos a ver también? si si podemos ahí, ahí subir ahí sí, un poquitito el retorno. Yo... Perfecto. Ahí, perfecto. Muy uh -huh. bien. Gracias por estos minutos aquí con la radio, Belinda. Bueno, consultarte, ¿no? ¿Cómo se ha dado inicio a la campaña de vacunación? ¿Y cómo está el panorama aquí a nivel local? Eh, con muchas consultas a nivel familiar y todavía estamos eh, iniciando las, las aplicaciones. tuvimos muy poquitas, y bueno, estamos dándolo a, a informar, así van sumando la, las demás familias. Uh -huh. Las vacunas Pero llegaron cañamos... hace pocos días, ¿no?, aquí en la provincia. Sí, sí, sí, sí el último aviso nosotros... Eh el eh, miércoles al mediodía uh -huh. recibimos la de viernes ¿sí? bien eh, si bien se habían llegado a la provincia y es el día que tuvimos y el mismo día lo, las pusimos a disposición y ahora estamos en esta fase de volver a, a dar aviso si vos nos permitir de que esta vacuna está que está destinada a los a los menores del hogar a partir de los 6 meses ya pueden realizar su su esquema Uh -huh. eh, ¿Cómo hay, digamos, eh, división por por turnos? ¿Es por orden de llegada? ¿Cómo, ¿Cómo es para quien se quiera acercar, para las familias que quieran ir? Es por orden de llegada. El, el horario del vacunatorio está abierto a partir de las 7 de la mañana y cortamos a las 13 y, y continuamos después de a 20. Uh -huh. Así que se puede acercar el adulto responsable con los niños con carne de vacuna y deni en lo posible así miramos el resto de del calendario uh -huh. decías que habían recibido muchas consultas eh, qué qué es lo que están consultando mayormente las madres y, y los padres en relación a la vacunación eh esto si se pueden que si son dos dosis si uh -huh. se pueden poner juntos con las con las de calendario por los cuales asisten. Eh, que sí, que todas las, las vacunas pueden ir simultáneos y así ellos vienen a completar el esquema de los seis meses o de un añito eh, pueden recibir en paralelo la vacuna de COVID eh, que son dos dosis eh, con intervalo de cuatro semanas entre dosis y que esta población hasta los tres añitos aún no tiene refuerzo ¿sí? bien, o sea, sería una sola dosis por ahora la primera la primera sí, dosis, y después refuerzo no Ahora, ahora, este grupo haitario de seis meses a dos años, no. Bien, perfecto. Reiteramos entonces, si te parece, horario. Sí, en el vacunatorio central es de 7 a 13 y de 14 a 20. Bueno. En los centros de salud eh, pueden acceder a esta vacuna y a todas las demás. Solamente consulten con el centro cercano los días y horarios que que ofrecen esta presentación, dado que son multidosis. Muy eh, bien. No, a poner Perfecto. Belinda, gracias por estos minutos aquí con la radio. Y bueno, atentos, por supuesto, a cualquier novedad. Bueno, buen día. Muchas gracias. Abrazo grande. Charlábamos con Belinda Pérez.